León y saludos desde la sintonía de Berriozario y Ratia Saludos desde la sintonía del 100.8 de la fm Como viene siendo habitual cada semana También saludamos a toda la gente que nos sintoniza a través de internet Lo hace a través de la página egusquiplaza.net Clicando en el logotipo de la radio Aunque durante estas últimas eh, semanas Tenemos algún pequeño problema para poder eh, seguir La programación de Berriozario y Ratia en egusquiplaza.net Saludos desde y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 Comentarte que este programa Euskal Música también lo puedes volver a escuchar, lo puedes volver a sintonizar en este mismo día el 100.8 de la FM berriozar y Ratia, entre las 6 y las 7 y media de la tarde, el sábado y el domingo. Y también lo puedes eh, disfrutar, lo puedes saborear, lo puedes vivir intensamente a través del Facebook del programa facebook.com barra Euskal Música Berriozari Ratia donde aparte de subir el programa Euskal Música en cuanto concluye, también te pues, ofrecemos las posibilidades que tienes para disfrutar de todo lo relacionado a la música local, a la música que se realiza en Euskal Herria, con novedades discográficas, con videoclips, con algún que otro tema musical, con las noticias más referentes a los grupos de Euskal Herria y por supuesto la agenda de conciertos. todo ello En una página, todo ello en las redes sociales, todo ello en facebook.com barra Euskal Música, Berliozar y Ratia. Hoy, por fin, después de la semana pasada que no pudieron estar, hoy sí, van a estar la formación Governors para presentarnos lo que es su álbum en directo. El álbum Sugaryan, grabado el pasado 24 de enero del 2015 en la sala Santana 27 de Bilbo. Tendremos en los estudios de Barriozar y Ratia, en el programa Euskal Música, a dos de los componentes de la banda para hablarnos de su trayectoria musical, para hablarnos, por supuesto este eh, álbum en directo... ...Sugarayán... ...y para hablarnos un poquito pues de la pausa que van a hacer... ...porque hasta el 2017... ...no sabremos nada más de Gobernors... ...por supuesto la agenda de conciertos que tienen... ...en definitivo hablaremos y charlaremos... ...extensamente sobre la formación Gobernors... ...con dos de los componentes de la banda... ...que lo he dicho... ...a las 7 menos 5 aproximadamente... ...estará por aquí por Iuskal Música... ...por Berriozar y Ratia... Aparte de ello, vamos a disfrutar de Sueños de Locura, vamos a disfrutar de la música de Ruper Ordórica o por supuesto, vamos a disfrutar de la caña y la fuerza que nos trae la formación Anestesia con su último trabajo discográfico titulado Circulutic Espiralera. Pero antes de ir con ello, vamos con un par de noticias. La primera, un festival que se va a celebrar. ...los días 18, 19 y 20 de junio... ...festivales dentro de las fiestas del barrio de Iruña de Don Ivane... ...el 18 jueves estarán Ercoil y la formación u Ubarbel... ...el viernes 19 tendremos al chatuquía Triki Dance... ...y el sábado 20 de junio estarán Kasu, Sartacoca y Anestesia... ...será en las chondas en el recinto festivo... ...dentro de las fiestas del barrio de Iruña de Don Ivane... Nos vamos más concretamente, si te parece, hasta Egües, pues, eh, eh, ya que el eh, sábado 20 de junio en el antiguo ayuntamiento habrá un festival con los grupos Rumba per Día. Los Porcina, Sueños de Locura y la formación Arcos. Grupos que empiezan algunos a darse a conocer en el panorama de Euskal Herria, pero interesante ese concierto. Será el sábado 20 de junio en el antiguo ayuntamiento en Egües, dentro de las fiestas. Y hablando de las fiestas, eh, nos vamos a los plenos San Fermines, ya que el Baluarte acogerá un festival de Cantus Sarrac en San Fermín. Y es que el señor Ángel Mariez Urrena lanza el San Fermín Cantus Sarr en Bascaria en plenas fiestas de Pamplona. Será el sábado 11 de julio en la Sala de la Muralla del Baluarte con capacidad para 800 comensales cantantes a las 2 de la tarde. Cada uno de los participantes encontrará en su plato un cancionero con 140 canciones en euskera, de las que saldrá el repertorio que se va a interpretar colectivamente. Habrá un escenario con 6 músicos profesionales y anuncias sorpresas que no quiere todavía desvelar. Hay que comentar que Mariez Currena asegura que el evento nace con vocación de continuidad a otros años y de momento ya desvela las siguientes cintas. Será el tercer Iruña Cantuán en el baluarte el 10 de octubre el primer bilbo cantuan en bilbo el 26 de septiembre y el primer donosti cantuan el 14 de noviembre así que ya lo sabes siempre en pleno san fermines quieres eh, cantar que canciones de euskada ría y canciones vascas ya sabes lo que tienes que hacer el 11 de julio en la sala de la muralla del baluarte con capacidad para 800 comensales cantantes a las 14 horas cita importante con el cantu sarraka Y dicho eso, esos dos conciertos que vamos a tener en Don Iván el 18, 19 y 20 de junio, en Egüez el, el sábado 20 de junio y ese cancionero, digamoslo así, ese festival de Cantus sarrak en San Fermín el 11 de julio en la Sala de la Muralla del baluarte vamos a comenzar el programa de hoy de Euskal Música y lo vamos a hacer con el señor Bobby, ex componente de Barricada, que ya sacó en su día un álbum hacia tiempo. Y ahora ha sacar un doble CD. El álbum se hace llamar Incandescente. En el CD1 te puedes encontrar temas eléctricos. En el CD2 le puedes encontrar temas acústicos. Como por ejemplo los temas desde arriba la guarida Osúa. Nosotros nos vamos a centrar en lo que es el primer CD. El álbum en sí llamado Ica Incandescente. En el cual te puedes encontrar temas como por ejemplo Contigo un secreto. Crónica de Iguala, o lo que vamos a escuchar, los temas explosivo, tema que ha dado bastante ya de qué hablar, porque ha sido el sencillo presentación para este nuevo trabajo discográfico, y el tema cuchillas, dos de los temas incluidos en el nuevo trabajo de El Bonnie en solitario. Después de dejar barricada y después de barricada decir adiós Ahora, ha dicho el Boni, voy a sacar un nuevo disco en solitario Y voy a meter un poquito de caña y fuerza con grandes temas Tanto en versión eléctrica, como te comentaba anteriormente Como en versión acústica Nos quedamos con Exclusivo y Cuchillas Con ellos, con el Boni y toda su gente Comenzamos el programa de hoy de Euskal Música Música Dos de los temas incluidos en lo que es el nuevo trabajo en solitario para El Boni. El álbum Incandescente y ahí están sonando dos de los temas explosivos o esto que estamos escuchando, Cuchillas. Boni, guitarra y voz, Juan Carlos Acefún con la batería Óscar Muñoz al bajo y coros y John de Luis a la guitarra y coros. Sintonía Berriozari-Ratia, Sintonía 100.8 FM, Berriozari-Ratia, claro que sí, compartiendo contigo cada jueves en Euskal Música, tu cita con la música local, la música que se realiza en Euskal Herria en 90 minutos, cita que también la tienes tanto el sábado como el domingo, pero eso sí, en repetición. Jodi, el álbum Incandescente. Regresa con un doble CD, un álbum en eléctrico y otro CD en acústico. Y del Boni nos vamos con más caña, nos vamos con más energía, nos vamos con la formación Anestesia, un grupo renombrado en la escena de Euskal Ría que vuelve al panorama musical. Tras 26 años de andadura y 9 desde que publicaran su último trabajo, el Cuarteto de Zarauz ha preparado 13 nuevas canciones. Pocas presentaciones hacen falta al grupo que con este último llevan ya 9 trabajos de estudio, dos maquetas, Anestesia Cerebral y Moralidad Cerebral. Y un EP, Toki Berean. Cinco LPs... Corrotuaren Auchan en 1993 Eranchun en 1995 Gu en 1997 Ultracomunicachen en el 2000 Y el primero editado por Bomberenia y Kinchak y en el 2006 Regresarían con el álbum Terapia Ahora en el 2015 llegan con Circultic Espiralera que es el nombre De su último trabajo formado Por 13 canciones y que ha sido Grabado en los estudios Fidelenea De Saraus eh, Habrá maneras de realizar la compra del disco Por un lado los puedes conseguir Ya puedes conseguir el nuevo CD a través de la página de web de Bomberenea, bomberenea.com en su apartado tienda. Otra opción es, evidentemente, acudir a los directos que va a dar Anestesia en el stand que instalarán y además el disco está disponible en diferentes tiendas de música. Y por supuesto también lo puedes descargar en las redes sociales Nos quedamos pues con este nuevo trabajo discográfico Sirt Kulutik Espiralera es lo nuevo Que nos llega desde Salaus para Anestesia Y de este álbum te vamos a extraer dos de los temas El tema Droneak, Guerra, Macurra y Abdicación pasado desde que grabaran su último trabajo en el 2006 el álbum Terapia y ahora en este 2015 regresan al panorama musical, vuelve a Anestesia la formación de Zarauz con este nuevo larga duración Circulutic Espiralera que ya lo estaban presentando por toda toda Euskal Herria. Y es que el día 13 de junio estarán en la plaza Enrico de Ascoiti y en el 16 al 18 de julio estarán en el Festival Resurrección de Viveiro. Y como te comentaba al principio del programa, el sábado 20 de junio estarán en las fiestas del barrio de Iruña de Don Ivane. El 20 de junio, si sí, sábado, junto a Kasu y Sartacoka, ahí estará Anestesia encima del escenario presentando este nuevo trabajo discográfico. Y por supuesto, dando a conocer temas de sus anteriores trabajos Udmsetlin, interesante lo dicho, 20 de junio, en el barrio de Don Ivane de Iruña. Y ahora... Que nos vamos a ir al recuerdo, nos vamos a ir hasta el año 2012 Nos vamos a ir con David Cabrero a la guitarra y a las voces Andrés Verano a la guitarra y a los coros Luis Cabrero al bajo y Aritz Sarasibar cordero a la batería Hablamos de un cuarteto de Iruña Hablamos de la formación Sueños de Locura y del álbum Rejas en el Aire. Lo editaron en el 2012 con 10 temas y de ellos te vamos a extraer dos. Pasto del Rock and Roll y Mil Pedazos. Recordamos lo que fue el primer trabajo discográfico de ¡Sueños de Locura! <risa> Red Gas en el aire Dos de los temas que te puedes encontrar en ese es su álbum Pasto del rock and roll esto que estamos escuchando El séptimo corte del álbum Mil pedazos Llamando por supuesto a la sintonía de Berriambaga y Radio en 10.8 de la FM, en una nueva edición del programa Eluska Música Contigo. Estamos cada jueves entre las 6 y las 7 y 7:30 en Riguroso directo Compartiendo todos los estilos musicales 90 minutos cada semana Que también lo puedes volver a escuchar El sábado y el domingo en redifusión En repetición nuevamente para ti O si no, pues eh, te metes en el Facebook del programa facebook.com barra euskalmusicaberriozadirratia Y ahí lo podrás escuchar pues a la hora que tú quieras A la mañana, a la tarde o a la noche En cuando concluimos el programa Te lo subimos para ti en facebook.com Barra Euskal Música Berriozar y Ratia Donde aparte de poder escuchar el programa Pues eh, te damos eh, novedades discográficas Pues te, te damos también, eh, por supuesto pues, Todas las eh, Los videoclips que sacan los grupos de Euskal Herria Y también la agenda de conciertos Y las noticias más destacadas Todo en el mundo de Euskal Herria Facebook.com barra Música Berriozar y Ratia Y nos vamos ahora con Ladislao, un grupo que viene Desde Lazcau, empezaron pues Hace ya dos años pasados Haciendo versiones en el local y después de haber compuesto Sus canciones han completado Su primer trabajo titulado Pantallac, el primero que publican con Bomberenea e Kinchak. Le dan al punk y al rock con toques de hardcore y han grabado este trabajo en los estudios de Bomberenea a las órdenes de Carlos Osinaga. El disco está compuesto de 12 canciones rápidas y directas. Hay que comentar que pese que el disco es nuevo, ellos pues no son nuevos en el mundo de la música, ya que han pasado por bandas como Brigada Criminal, captain Nemo, Los Rockinson eh, fish fucking o Señor No, entre otros. El disco se presentó el día 23 de mayo del El año pasado y aquí os dejamos Pues eh, Dos de los temas que te puedes encontrar En este álbum, nos vamos con los temas A tes, a te y libre Nos llegan este grupo Ladislao con su álbum debut Pantalla Música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 Y del primer trabajo discográfico de Ladislao, pues que nos vamos a ir con algo más tranquilito. Nos vamos a ir con el señor Ruper Ordolica, un señor que, como ya sabrás, lleva un montón de años en esto de la música. Y nos vamos a ir con uno de los discos que ha editado, más concretamente, nos vamos a ir con el álbum O'Daygen Aspian, editado bajo el sello discográfico Elkar. Y de él, pues, eh, te vamos a extraer dos de los temas. El tema Esbel Durric y San, y el tema Onerako Das. Son dos de los temas, incluidos... En este álbum discográfico Del señor Ruper ordorica Que hoy también, pues, te lo queremos Volver a poner, lo queremos Volver a disfrutar en la sintonía Del 100.8 en Berriozar y Gratia En el programa Uscal Música, así que Después de escuchar al Boni, a Anestesia, a Sueños de la Oscura Y a Ladislau, nos vamos con Algo más lentito, nos vamos con Ruper ordorica El álbum Odeyen Aspian Música Zeratetik sartu da, sartu da azure ahotza Txoko ilunak, txokuak argitu dituen poza Eserima aian eure ardotik edanak Auberria data, Beldur naiz ez dakit, Zergertatu kodana. Ez beldurrik izana, Eta baiet zesan, Datorren ari, Aietz onartze ari, Eskubeteka emango zaizunari Eskubeteka emango zaizunari Ilargi urdinarekin Baredagoen gauak Altzoan dara matza Kain beste maitatuak Oljarak jodur portuana Boza barruana Sasso iberri honetan Dauzkat denon izenak Banan banan goguana Ezbel du hurrik izana, Eta baiet zesan datoren nari Baiet zonaretzeari Eskubetekae mangoza izun nari Ez izan Baiet zesan Zahietzon artzeari, eskubeteka emango zaizunari, eskubeteka emango zaizunari. kailutxoak norkarra patukatu asagu errenak munduan kazbora eta goian daudenak zintzoki esanez onerak poda esan zuen egia gezurteroak nortban atzen dudibua lukurreruak munduan kazgora eta goian daudenak zintzoki esan ez rakotak nor kimposatzen izuntza ez dakiena nor ka ultsen sinismena elizagorenma Orke sartzen du bake alieten nientera. Norci hortu Pues nos estamos a un poquito en el programa de Busca la Música. Y lo estamos haciendo con el señor Ruper Ordolica Con este álbum titulado Dayen Azpian Álbum editado bajo el sello discográfico El Car Dos de los temas que te puedes encontrar en este álbum es Benduriki San Puesto que estamos escuchando los últimos compases Del tema Onela Kodam Un montón de años ya llevan esto de la música Este señor Rupert Ordolica ...que editado ya un montón de discos... ...y este es evidentemente uno de ellos... o ...Odeyen Aspian... ...y nos vamos a ir nuevamente al recuerdo... ...si nos íbamos anteriormente hasta el 2011... ...para escuchar a la banda de Iruñas Sueños de Locura... ...ahora nos vamos a ir muchos, muchos años atrás... Nos vamos a ir hasta el año 2001 y nos vamos a ir con 7 personas, más concretamente con Andrea Purroy a las voces, Arturo Villanueva a la guitarra, Carlos Villanueva al bajo, Xavier Vicente al trombón, Miquel Nevado a la batería, Ainchane Bulldain al saxo y Jorge Senoshain a la trompeta. En 2001... Editaban el primer larga duración La formación Shirikatu No sé si te acordarás de ellos Si no, ahora los vas a poder disfrutar y, y los vamos a poder Saborear con dos de los temas Incluidos en ese primer trabajo Ocho temas editaron, autoproducido Por ellos mismos, Shirikatu Los temas, Ilargia y Argia y Luntasunean Vamos a volver a la actualidad Porque hace ya unas semanas Escasas semanas que editaba Lo que es su álbum en directo La formación Governors Un álbum más concretamente grabado En la Sala Santana 27 de Bilbo Más concretamente El día 24 de enero Del 2015 Y para hablar de este nuevo trabajo discográfico, para hablar de la trayectoria musical de la banda, para hablar de los conciertos, para hablar de todo un poco... Pues ya tenemos por aquí, por los estudios de Berriozar y Ratia, por el programa Euskal Música, tanto al bajista Jorge como al batería Eloy. Así que, si te parece, vamos a escuchar uno de los temas incluidos en lo que es este nuevo trabajo discográfico. Más concretamente, uno de los temas más clásicos de la banda, el tema Paradiso Bailará. Y enseguida entramos en materia con Gobernors en la sintonía del 100.8 en Berriozar y Ratia, en el programa Euskal Música. Gure bueno, ¿por las que disculpa que va te kingoas? Ponelas sala ayer era itsukan uretan tahona den neke by the sun demokrateki ez mas potent feel i got to Paradiso Bailara es uno de los temas en directo que está incluido en lo que es el último trabajo discográfico de la formación Gobernors. Disco en directo grabado en la Sala Santana 27 de Bilbo a principios de este año 2015. Gobernors ya ha pues bastantes años en esto de la música y han editado cinco discos para hablar del disco en directo que acaban de publicar, de la trayectoria musical. Eh, de los discos que han editado, tenemos en el programa Euskal Música dos de los componentes eh, Jorge Bajo y Eloy Batería, Racha León a los dos Hola, muy buenas tardes eh, Para comenzar vamos a hablar si os parece un poquito sobre los inicios de la banda, ¿no? Governors, banda de Arrasate, que surge en 2006 eh, ¿cómo, surge, ¿Cómo fueron los primeros pasos de la banda? Va, surge a instancias de, de Juan Sangre ...queó su proyecto y nos fue llamando... ...algunos de los que estamos hoy en día ahora... ...y poco a poco pues empecemos grabando el primer disco... ...que luego continuamos con el segundo... ...y hasta el cuarto es en el que estamos... O sea, ...una trayectoria creo que ascendente parece que fue ayer sí. yo no empecé desde el principio también hay que decirlo ¿eh? yo soy, yo entré en el segundo la gente no se piense pero por ejemplo estos sí que empezaron desde el principio vienen de, de Econ vienen por ejemplo de grupos como Econ o Fior en el caso de Juan eh, de en el caso de Paco el otro guitarrista de Brutal Melody Y bueno, ya son gente con, con digamos, con tablas. Con tablas, ¿Tablas no? quizá yo soy el que menos tablas tiene en este caso. Tú pero, no has en ningún pero, grupo todavía. Sí, ¿Sí? Habían, yo estaba en, en, en mi grupo de toda la vida de, de heavies puros, <risa> Dirty que los llevo todavía en el corazón. <risa> pero pero, sí, bueno, pero bueno, digamos que ya, ya llevo también mis añitos. ¿eh? Así que, bueno, a gusto. Eh, a la formación le pusisteis el nombre de Gobernors, ¿cómo surge este nombre? ¿Le disteis muchas vueltas? ¿Tiene algún significado especial para la banda Gobernors? Esto fue fue cosa de Juan, eh, al final de su proyecto eh, él, él fue el ideólogo digamos de, de tanto como quería hacer las canciones Como las canciones en sí él, la mayor parte de las canciones las ha, las ha compuesto él luego los arreglos sí que nos los ha pasado a nosotros pero el, el, el título o sea el título de la banda el nombre de la banda como dices tú también es es cosa del pensaba que era el mejor nombre y así lo puso él eh, habéis tenido cambios en la formación a lo largo de estos nueve años de trayectoria o seguís los mismos hermanos digámoslo así si sí ha habido sí que ha habido ha habido <risa> sobre todo en el tema de guitarrista de guitarrista solista ha habido bastantes hemos estado con, con aitor aitor Antruejo es el primero que luego eh, seguramente hablaremos de él porque ha sido un colaborador de este último disco en directo eh, y eh, luego estuvo que eh, y que hubo Aguirreche, también estuvo Iago, que era ex-componente eh, de Econ y hasta Urchi de, de Encore ahora está Iñigo que es también parte de la banda de SA de Sociedad Alcohólica así que en ese aspecto hemos cambiado bastante pues para ser bastantes cambios personalmente seguís la misma línea ¿no gobernos? ¿no habéis cambiado? es ¿no lo que, cambiado? que se ha intentado el núcleo, el núcleo duro que lo formamos eh, Juan el cantante Jorge Bajista yo Eloy Batería y Paco que es el guitarra rítmico lo hemos mantenido pero sí Muchos puesto... nombres he dicho, pero en realidad es solo para el mismo puesto, porque el, el, los demás seguimos eh, prácticamente igual. igual. En cuanto a influencias musicales, a la hora de sacar adelante esta formación, este proyecto, eh, ¿algún grupo os influyó en hacer este estilo de música? ¿Algún grupo de referencia? Tipo, por ejemplo, como habéis dicho, Econ o... Siempre nos han eh, catalogado como un rock eh, melódico, quizá cogiendo algo de, pues, eh, de grupos ingleses o, o, o igual estadounidenses, Foo Fighters o cosas así. No es algo premeditado, la verdad, pero bueno, pues sí que puede ser. Eh, son grupos que escuchamos nosotros y algo se tiene que quedar. Eso yo creo que es inevitable. Sí. Eh, tenéis cuatro discos en el mercado con este quinto eh, sin contar este álbum por supuesto eh, que luego iremos desgranándolo poquito a poco eh, contarnos un poco por encima cuáles son eh, qué tal la aceptación ante el público han tenido los cuatro discos la verdad es que para nosotros increíble el principio son pues eso, con un poco de incertidumbre no sabes al principio qué es lo que Lo que va a pasar, ¿no? Lo haces con toda la ilusión del mundo y sí que vimos un cambio muy grande desde el, el primero al segundo. Cuando hicimos el segundo, no, la gente ya nos conocía, ya sabía lo que eh, ofrecíamos y vimos un, un paso un paso bastante grande. Uh -huh. Con el tercero quizás seguimos en, el, eh, en la misma línea. Y con el cuarto lo mismo, o sea, para nosotros ha sido increíble el, el, la sucesión de, de, de, de peldaños que hemos ido subiendo, ha sido muy bonito, pues. Eh, antes de hablar del disco Sugarayán que estáis presentando, ¿qué diferencia encontráis entre los gobiernos de los inicios a los de este nuevo trabajo? Un poquito la evolución que ha dado la banda. Sí, pues eh, quizá eso que te digo, ha sido algo no premeditado, pero sí que es posible que eh, el primer disco sea más rockero, más algo más directo, algo con menos melodías, digamos... Uh -huh. Y sí que es verdad que en, en los últimos discos de estudio sí que hay bastantes melodías bastante más trabajadas en ese aspecto. Pero sí, sin dejar tampoco de lado los riff así más, más rockeros y más potentes Que sí que es verdad que en este último en este último disco de estudio, me refiero eh, Sí que hay guitarras potentes, fuertes más, Puede ser no tan rockeras, sino incluso llegando al metal Así un poquito por encima, digamos Con las melodías, pero sí Eh, ya metidos de lleno en su garayán ¿cómo sale adelante a hacer un disco en directo y en la sala Santana 27 de Bilbo y no en otras por ejemplo salas digamos lo de la sala no, no era fácil porque claro queríamos hacer eh, un escenario un poco diferente un escenario circular en mitad de, de lo que es el aforo de donde se pone la gente sin usar el escenario normal el escenario digamos el de la sala Y claro, necesitamos un sitio bastante grande para poder eh, eso, montar el escenario redondo y que hubiera gente alrededor. Y, y, claro, en las fechas está eh, es complicado encontrar un local de, de, con esas características y en cuanto lo vimos, eh, vimos que era el, el perfecto, el idóneo para, para hacer algo así. Y la idea, sí que hay que decir que es eh, idea de Vagaviga. Eso, eh, nos, nos propuso en su momento crear algo pues con un vídeo con una calidad ya buena, ¿no? Para poder enseñárselo a la gente <risa> sin que te dé vergüenza enseñarlo, ¿no? Que sí que hay, eh, sí, siempre hay vídeos por ahí en internet alguno que lo ha grabado. Sí, pero he visto que... alguno por ahí sí, sí, también de, bueno, de, de gobernadores. Eso es, eh, sí. Pero claro. no, es que, es que claro. no tiene que ver absolutamente nada claro, en, claro. viendo en el sofá con pantalla grande claro. a los gobiernos en directo. Sí, pues esa era la idea, esa la idea hacer un poquito de eso. Ah, Aparte porque eh, este año sí que daremos conciertos durante todo el año hasta que se acabe y luego el año que viene, en, en 2016, eh, pararemos un poco de los escenarios, o sea, bajaremos un poquito de los, es, de los escenarios y durante luego todo hablaremos, Luego hablaremos de, vale. de esa pausa vale. que vais a dar. Disco en directo y, por supuesto, con colaboraciones, bastantes colaboraciones. Eh, contarnos un poquito esas personas eh, que subieron al escenario para colaborar con vosotros en este álbum en directo. Bueno, pues eh, hablar de colaboraciones Habría que eh, resaltar eh, el, A las voces Ha habido un par de, de chicas Han cantado un par de temas Por una parte está Suriña Hidalgo Cantante de Los Navarros ese, también Que colaboró en Cristal Colpátuac uh -huh. Como había venido haciendo En algunos conciertos eh, anteriores así que Esa fue la razón para que Colaborase uh -huh. en el directo Y luego en otra canción también Colabora en las voces eh, Gainza, que es Una chica de Bilbao uh -huh. ...que he cantado también... Eh, colabora en el tema... ...Yenaren y ribarrea ...luego por otra parte también... Eh, ...a las guitarras pues colaboró... ...nuestro viejo compañero... ...Hitor Antrojo... Al, ...al que hemos hablado antes... ...que uh -huh. participó en tres temas... Eh, ...que bien po podrían... ...podrían ¿No? haber sido... ...todos no... Eh, ...hicimos a tres guitarras... ...pero como ha estado en casi... ...prácticamente todos los discos... ...menos en uno pues... ...es una colaboración entre comillas... ...más o menos... Eh, antes de hablar de las letras de las canciones 10 de los temas, eh, según he leído han sido elegidos por el público sí. eh, ¿Cómo surge la idea y de qué manera podía la gente pues participar digámoslo así en la elaboración del disco? Sí, nosotros veíamos que claro, la banda no siempre ve realmente lo que quiere la gente Tú al final haces los de los directos normales como a ti te, te venga en gana digamos pero luego sí que te viene gente y dice tienes que haber metido este o tenéis que haber metido el otro bien pues lo vamos a hacer bien lo vamos a poner en, en facebook y, y contadnos lo que queráis contarnos lo que queráis y bueno salieron pues eso algunos temas que, que sí que nos esperábamos y otros que no otros que, que, que los habíamos apartado por la razón por la razón que fuera Y vimos que, pues que era necesario meterlos porque la gente nos los pedía Y así lo hicimos Luego otros sí que los elegimos nosotros Porque para eso lo hacemos nosotros <ríe> y, y los elegimos pues como veíamos nosotros que era mejor Pero bueno, yo creo que fue una cosa bonita Que la gente nos dijera cuáles eran las que querían hacerlo Y así lo hicimos te ¿Os acordáis de cuál era la canción más votada? Puede ser Vértigo, pero que era uno de los que, que sí que iban a entrar. Así que también puede ser porque antes teníamos el videoclip de eso o de, de La Torcha también teníamos. Sucede esas cosas en esto que si tienes un vídeo de algo eso sube para arriba como la espuma. No sé, vamos a tener que hacerlo de todos a ver qué pasa. Eh, hablando un poquito de las letras de las canciones, ¿qué, es, qué, ¿qué queréis expresar con estos 20 temas? 18 en el CD, el DVD, el concierto íntegro. Bien, eh, yo creo que tiene también algo que ver con el nombre, que quizá luego me preguntes. <ríe> eh, siempre hemos hablado de temas políticos y sociales, y el, el título del, del disco Sugar, ¿eh? hay que decir algo así como en eh, tiempos de, de, de fuego, Fue. uh -huh. tiempos de fuego porque sí que están un poco revueltos, digamos, están un poco encendidos los, los humos. Y, y viene por ahí ¿Por qué? Pues porque los temas también hablan siempre O casi siempre de, de, de temas sociales O cosas que nosotros vemos en ese momento uh -huh. En este disco incluís los temas Más representativos de la trayectoria de la banda Están Parallel y Suba y Lara no podía faltar el Cristal Colpatuac uh -huh. ¿El resumen de gobernos está...? Yo creo que sí Está bastante sintetizado creo. Hacer una selección de los cuatro discos pues, Quizá años. luego cuando pasen unos años Digamos, tenemos que haber metido el no sé cuál. Seguramente, pero ahora mismo estamos conformes con el, con el repertorio. Uh -huh. eh, una puesta en escena, como has dicho anteriormente, del directo muy interesante en Estelario Circular. Eh, uh -huh. Contarnos un poco cómo os eh, desenvolvisteis a la hora de grabar el disco... Eh... En directo, ¿tuvisteis que hacer antes muchas pruebas o...? Pues... Eh, <risa> habría sido bonito poder probarlo. <risa> habría <risa> sido. Pero no, es que técnicamente es muy complicado. Ya solo el sitio para, para montarlo es muy complicado. Que sí que lo hicimos para, para ver si el escenario está en uh -huh. condiciones, pero lo, lo justo para subirte y ya está. Sí que es verdad que hicimos una medio prueba en un sitio, en el suelo y tal, eh, marcando los límites y uh -huh. tal, una medio prueba pero claro, luego, luego es muy diferente luego a la hora de subirte al escenario puedes hacer muchas pruebas pero eh, la cosa surge ahí es, es diferente es solo eso de pues, en, no ver en, en el formato normal que sueles ver a tu compañero siempre lo ves a la izquierda y a tu otro compañero lo ves a la derecha, ya tienes esa configuración en tu cabeza y te sacan de ahí es un poco de eh, raro ¿verdad? el hoy por ejemplo Eh, me tenía a mí detrás El eh, bajista y el batería Normalmente se suelen mirar Yo pero no lo veía, lo tenía misma mis manos sensación un poco rara a la hora de actuar Pero el resultado de el, del vídeo Experiencia bonita, ¿no? Sí, sí, sí la verdad no, es que me sí mereció. Si eh. nos montaran el escenario yo lo volvería a hacer ¿Sí? ¿Seguro? No? <ríe> sí, pero si lo tengo que volver a montar yo ¡Por ahí subequín! ¡Subriñe Hidalgo! <No. ríe> Txalo bero bat! Bilik dago, darrogei minuetuko da nesua laudioa, karledeu salakaria. Impotentziari irribarre bat irabiziriozua. Kristal kolpatua, lagun banatuen sintoma, zutaz betetako laukiun bat Eta sortziun 10 kilometron berri dore Seguimos con la entrevista que estamos manteniendo con Jorge y Eloy De la formación Governors en el programa Euskal Música De Berriozar y Vamos a meternos y os parece hablar un poquito de los directos ¿Qué repertorio tenéis para presentar el disco? vais a bueno ¿Vais a ser tal cual es el DVD? ¿O vais a incluir algún otro tema que se os ha quedado fuera? En principio será bastante parecido Porque bastante cuesta hacer un setlist que le guste a la gente y luego cambiarlo. Así que será bastante parecido, seguramente sí que incluiremos eh, alguna canción en algún momento, pero vamos, eh, la base será esta y sí que se solemos ir cambiando alguno, pero bueno, la base va a ser esta. Estáis de gira, habéis estado en la sala totem de Atarrabia el 29 de mayo junto a SA y Boron Kings. Eh, sí. Contadnos un poquito cómo fue ese concierto, ¿qué tal la gente? Pues muy bien, muy bien. Sí, estuvo muy bien. La gente disfrutó, o sea, Y fueron... Eh, no fueron a ver a S.A. <ríe> o bueno, mucha gente bueno, nos... Por lo menos eso esperamos. Que nos felicitó y que le <ríe> no, gustó. Yo era la primera vez que tocaba con S.A. también. Así que era algo especial también. Mm. Es un grupo así referente de Euskadi, ¿no? Y a gusto, a gusto. La sala es, es muy chula para tocar. Es... Para mí perfecta, no es demasiado grande ni demasiado pequeña Las comodidades son las que tienen que ser para un grupo y, y la gente bien, siempre que venimos por esta zona La verdad es que en Nafarroa nos tratan siempre muy bien así que eh, Aparte del concierto de la toten en Atarrabia ¿Tenéis fechas a corto o largo plazo? Sí, por ejemplo la semana que viene vamos a Legazpi, a mi pueblo El 13, el sábado uh -huh. Y el 20 en Arrasate El 27 tenemos en Araya Eso en, en junio En julio en Amorevieta En agosto tenemos también un montón de conciertos Siempre digo que lo, lo más fácil es que Visitéis nuestra página Del Facebook eh, Y así es lo más fácil para todos Así nos la tenéis que apuntar ¿eh? <risa> Que es Gobernos Page eh, En Facebook eh, Así que eso eh, Visitéisla de vez en cuando y veis las novedades ¿eh? Eh, como decíamos al principio de la entrevista, lleváis ya nueve años. Eh, ¿Os acordáis del primer concierto que disteis como Gobernors? Yo el mío sí, pero el de ellos no <risa> sé. Pues ahora mismo tendría que pensar mucho. Yo el, el mío me acuerdo perfectamente porque fue además casualidad en mi pueblo. Y desde entonces, hace siete años, no he vuelto a tocar en mi pueblo. Hasta la semana que viene. Así que sí, me acuerdo perfectamente. Más Así nervioso tío. que nunca. Además ah. delante de, de mis amigos es que Ahora que, que me acuerdo, sí Los primeros conciertos los hicimos eh, en Irlanda O sea, hicimos una pequeña gira antes de empezar a tocar aquí Tocamos ahí en, en dos pubs eh, Un poco unos festis pues, <risas> diferentes Ante un público que no se tiene nada Son Desastrosos, se puede llamar Pero <risas> Pero sin más, pues una manera de empezar... O sea que empezasteis viajando, ¿eh? Empezasteis lo que es Gobernos viajando. Sí, estuvo bien la salida aquella. Es la primera vez que estáis en el programa Euskal Música y era una pregunta que os quería hacer. La tenía guardada desde hace tiempo, la canción Cristal col el Patuac, canción de la Torchurrock. ¿Cómo surge la idea y cómo surge el videoclip de la canción? Eso fue idea de la organización de la Torchur. Nos dijo que querían hacer una canción para eso, y hasta, hasta ahí nos dijeron, no, no nos marcaron ninguna pauta en lo musical, y el vídeo, el vídeo fue también, eh, eh, igual que el de Vertigo, los, lo hicieron eh, los mismos, porque ya sabíamos cómo trabajaban desde entonces, ¿no? Y la verdad es que ha tenido un éxito que no nos lo esperábamos, la verdad, eh, para nada, es la Por canción... Por eso es quería hacer también esta pregunta, sí. porque es que es una de las canciones... sí Sí. me voy a perdonar pero casi casi la más escuchada digamos, seguramente sí, sí. seguramente porque yo me acuerdo de ese festival cuando fuimos ahí que la gente bueno todavía prácticamente no nos conocía nos podrían conocer algunos pero la canción esa la conocía todo el mundo aparte de que sí que está sonando continuamente por megafonía, que igual les debemos también algo a ellos ¿no? pero pues sí eh, la Esto, verdad es que de las canciones al final hacen su vida propia no, la que a ti te parece que va a ser el bombazo acaba siendo sí, por eso. Sí, al final esa canción es la que conoce todo el mundo antes que nada eh, es cierto que con este disco cerráis una etapa y vais a dejar repensar un poco la cabeza, digamos para buscar cosas nuevas o que vais a hacer mm, sí, vais eh, va a haber sorpresas, va a haber un gobernador nuevo con distinto estilo de música vais a seguir igual no, la idea no es crear otro gobierno sino eh, poder componer el siguiente disco de, de otra manera eh, bajarnos un poco del escenario para que no se nos amontone todo el trabajo de tener que ir al escenario, de, o sea, tocar el concierto y luego a la vez estar componiendo y luego grabar, que es de la manera que hemos hecho todos los discos anteriores y vemos que que bueno, que se puede hacer, se puede hacer sí, pero quizá no sea la manera más correcta para nosotros, porque... El trabajo que te da una cosa y luego la otra sumando, pues no, al final no disfrutas ni de una cosa ni de la otra. Entonces, eh, pues bueno, estamos en una posición que ya podemos decir, eh, pues mira, vamos a hacerlo las cosas bien, vamos a estar ahora disfrutando, vamos a disfrutar luego también de la grabación y de la composición y luego vamos a seguir disfrutando de los directos, no vamos a pelotonarlo todo. <risa> ¿De qué forma se puede conseguir el disco en directo? Eh, pues por ejemplo en Vagaviga se puede conseguir nosotros también eh, desde nuestro nuestra página se puede conseguir en, en Elcar creo que también está bueno pues, hay, hay formas de conseguirlo en nuestros directos por ejemplo también llevamos ¿y alguna forma bonita ahí firmada y todo en los conciertos? Pues, bueno es una manera y si no nos la pedís por Facebook que también se puede hacer y así hemos hecho un montón de veces sí, uh -huh. sí, sí así. Eh, actualmente los demás componentes de Gobernador son Pues son Paco a la guitarra, Juan a la voz... Iñigo, eh, la otra guitarra guitarra solista y nosotros dos que estamos aquí, eh, Eloy batería y Jorge yo bajo. Y algo que me haya dejado, que queréis decir para ir terminando con la entrevista? Pues nada, que muchas gracias a todos los que fueron al, al directo, que fue que sabemos que fue complicado, que nevó fue, hizo un, un día de mil demonios y la gente aún así fue y bueno, a vosotros también por traernos aquí para poder explicárselo a la gente y, y todos los que van a ir a esta ahora en adelante hasta que se acabe el año a los conciertos pues que, que también muchas gracias y a los que fueron a la Totem el otro día claro que, es. que no fueron claro. pocos eso es y nos vemos pues en el 2017 2017 con nuevo disco sí, sí yo creo que si sí. ¿Sí? pues, <risa> si os parece vamos a terminar el control de los temas cuál que nos queréis recomendar ahora mismo y todo? bueno os recomendaría a Hostai Auchiak que es otro de nuestros grandes hits pues eh, Jorge el hoy es que recasco mucha suerte que todo salga bien y nos vemos muy muy prontito pues muchas gracias a or os vamos a decir adiós ha sido un placer haberte acompañado durante estos 90 minutos como lo hacemos cada jueves en riguroso directo entre las 6 y las 7 y de la tarde como lo hacemos también cada fin de semana en repetición en la misma franja horaria seis y media de la tarde en 10.8 de ríozar y rotia ya sabes que toda la información referente a la música de euría la puedes encontrar en facebook.com barra aparte de ello puedes eh, disfrutar de la gente de conciertos y también como no Puedes saborear de videoclips de grupos de Euskal Herria Y también puedes disfrutar de este tu programa Porque cada semana lo tienes ahí para disfrutar A la mañana, a la tarde, a la noche Cuando más te guste Hoy hemos escuchado al Boni, Anestesia, Sueños de la Oscura Ladislau, Rupero, Dorica y ciricato y han pasado por aquí por los estudios de Berriozar y Ratia con el programa Euskal Música 2 de los componentes de Governors, Jorge Bajo y Eloi a la batería que se han ido ya hace un momentito. Así que nosotros también nos vamos. Ha sido un placer haberte acompañado. En 7 días volvemos para compartir contigo todo lo relacionado a la música local, la música que se realiza en Euskalerria. Será el jueves 18 de junio, si nos escuchas en directo, será sábado 20 domingo 21 de junio del 2015, si nos escuchas en repetición. Un saludo, volvemos dentro de 7 días. Agur. sar en el 100.8 DFm